Cari,、eh, nos vamos a la ciudad de Buenos Aires. No, no nos vamos no, a la ciudad de Buenos Aires. No nos vamos a Buenos Aires, nos vamos para otro lado. ¿A dónde me dirás? Nos vamos、tú? medio para Bolsón. Ah, me gusta. Sí, sí, sí,、bueno. nos vamos para el otro lado. A ver, si, Después vamos para, para allá. Perfecto.、Ah, vamos ¿Me un poquito adelante. Sí, sí, sí. Bien.、Eh, estamos en comunicación con、eh, Martín Vallejos, periodista, comunicador.、Eh, así que bueno, le damos la bienvenida a Martín. ¿Cómo estás, Karina y Camila? Te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están por ahí? Muy bien. bien. Bueno, Martín está trabajando en la agencia a n r e d ¿Decinos cómo es? ¿Agencia? a n r e d que es la agencia de noticias de redacción. a n r e d es un medio alternativo, independiente, nacido allá de, de las jornadas de 2001. De los compas que se animaron a cubrir los piquetes en los 90 y en 2001 decidieron armar esta agencia, que viene laburando ahí para visibilizar. Temáticas que, que van quedando por fuera de las grandes agendas, ¿no? Así que hay siempre un aliado de los medios、eh, comunitarios, populares, alternativos, y yo ahora estoy hace un tiempo colaborando con ellos、eh, en este esquema de, de, de la comunicación popular, r ¿no? Desde este lado y poniéndole ahora un poco de, de trabajo a la cobertura de lo que, lo que fue este juicio por extradición del d o n c o Facundo Jones j a l l a Contanos, sabemos que estuviste presente allí、eh, en este juicio y, y bueno, teníamos novedades de, también de que ayer、eh, se comunicó ¿no? la, la extradición de Facundo, pero bueno, contanos un poquito más en detalle cómo fue todo, Martín. Sí, el jueves pasado, el 27, fue la audiencia de debate. El juicio está encabezado por el juez Villanueva, Gustavo Villanueva. Que está nuevamente subrogando el juzgado federal de Bariloche.、Eh, vieron que el juzgado federal de Bariloche había estado a cargo de una jueza、eh, que fue la que desalojó las q la, u la, e e n w i n Kulmapu en Villa Mascardi el año pasado, María Silvina Domínguez.、Eh, Domínguez, después del desalojo de Villa Mascardi, tuvo otra causa bastante compleja que fue la del l a g o e s c o n d i d o con el tema de espionaje que se había d i f u n i d o Difundido que habían denunciado unas concejalas de, de Bariloche y después, bueno, t o m á a escala nacional. Y después de esa causa, Domínguez pidió la jubilación.、Eh, quedó vacante el juzgado y nuevamente lo subrogó Gustavo Villanueva, que es el juez federal de Nelquén. Digo nuevamente porque Villanueva, hace seis años atrás, también estaba subrogando este juzgado. Eh, tuvo a cargo el primer intento de desalojo de la Lofla, que el b u n culmapo en su momento en Villa m a s c a r d i en el que fallece、eh, Rafael Nahuel, perseguido por los albatros ¿no? en, esa, en esa situación. q u En e pocos días se empieza a juzgar ese asesinato aún impune、eh, de, de Rafael Nahuel ahí en Villa m a s c a r d i Y el propio Gustavo Villanueva también fue el que. Eh, procesó el segundo juicio por extradición a Lonco f a c u n d o j o n e s Wala, l allá entre 2017 y 2018. La sentencia quedó firme en 2018 cuando fue finalmente extraditado f a c u n d o Y recordemos que hubo un juicio anterior todavía de extradición a f a c u n d o j o n e s Wala, que fue procesado por la Justicia Federal de Esquel,、eh, y en su momento ese juicio fue anulado porque uno de los testigos declaró en el propio juicio. Que el testimonio que estaba incorporado en la causa se le había sido arrancado mediante tortura、eh, de las fuerzas pro,、eh, policiales provinciales. Con esa historia previa se l l e v ó a este tercer juicio por extradición de, de Facundo Yanes u a l、eh, a después de que hubiera sido a prendido en, en Bolsón a principios de este año, creo que fue el 30 de enero, por ahí amanecimos con la noticia de que lo habían. Lo habían encontrado a Facundo, que estaba prófugo de la justicia chilena desde que había sido revocado su beneficio de libertad condicional. Facundo fue juzgado en 2019 por una serie de, de delitos, le de computaron una pena de nueve años de prisión por、eh, tenencia ilegal de arma y por incendio de propiedad habitada. En un polémico juicio que él afrontó desde una idea de, de un juicio político y lo, lo nombraron como prisión política.、Eh, por la conmutación de pena, por el tiempo que había estado preso en Argentina,、eh, la pena se fue reduciendo. Finalmente le fue concedido un beneficio de libertad condicional. Y cuando el gobierno nacional de Chile apeló ese beneficio de libertad condicional, Y le fue revocado el beneficio,、eh, él ya no volvió a presentarse ante las autoridades chilenas y estuvo casi un año en condición de clandestinidad hasta que fue a prendido a principios de este año aquí en b o l s o n Y a partir de ese momento se、eh, hicieron los requerimientos desde la Justicia Federal Argentina para que la justicia chilena elevara el alerta de Interpol que estaba vigente, que era una alerta azul. Que tiene que ver con la averiguación de paradero, pero no con aprehensión, se elevó a la alerta roja、eh, para justificar el, el, la, la prisión de Facundo, y desde ese momento se empezó a tramitar entonces el pedido de extradición, que tiene fecha del 27 de febrero. Los tribunales de Valdivia piden la extradición de Facundo cuando había sido detenido el 30 de enero de este año. Así que en ese juicio, recién la, la audiencia de debate se dio el jueves pasado. Encabezado, como digo, por el juez、eh, Gustavo Villanueva, que en una decisión muy, muy polémica y cargada de simbolismo, decidió llevar adelante la audiencia en la sede del Escuadrón 36 de la Gendarmería Nacional, como siento en Esquel, esto es, en el mismo escuadrón que participó necesariamente en la desaparición forzada seguida de muerte de, de Santiago Maldonado hace exactamente hoy seis años, ¿no? Eh, un gesto muy fuerte por parte de Villanueva, que implicó que, que las personas que acompañan a Facundo y las personas que fuimos a hacer tareas de prensa, por ejemplo, tuvimos que asistir a ese escuadrón、eh, y tuvimos que desarrollar la tarea de cobertura fuertemente limitada, rodeada por, por efectivos de la Gendarmería Nacional, que incluso nos limitaban a la hora de tomar imágenes de, del Lonco cuando estaba declarando. ¿no? Muy, un clima muy tenso. Pero bueno, así estamos acostumbrados a, a desarrollar la tarea cuando se trata de este tipo de comunidades que, que reivindican otras formas de lucha, ¿no? Sí, te iba a preguntar.、Eh... Justamente sobre eso, sobre el clima, sobre cómo está Furilov, c h e b a r i l o c h e Bolson, teniendo en cuenta esta situación, teniendo en cuenta que también、eh, Facundo, bueno, generalmente、eh, es muy fuerte en sus declaraciones, muy, muy directo, muy sincero,、eh, él es guachafe y y bueno, también ha sido muy maltratado por los medios, ¿no? Medios nacionales también. ¿Cómo, cómo ves? ¿Cómo está la sociedad de, de por allá? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven a Facundo y esta situación que, bueno, justamente teniendo en cuenta hoy seis años de la desaparición y muerte de Santiago? Y la verdad que fue fuerte、eh, tener de vuelta este escenario de, de escuchar su palabra, ¿no?、Eh, mm. Hubo una entrevista que dio él en vivo a, a Radio La Negra, acá de acá de del Bolsón, el lunes anterior al juicio, el lunes por la noche, que ya nos permitió como. Volver a encontrarlo justamente con eso, ¿no? con la palabra de Facundo, con su, con su fortaleza y también con, con la claridad de su punto de vista desde el lugar en donde él se para.、Eh, y, y eso empezó a mover algunas cosas que tal vez están en este momento bastante dormidas en esta zona después de tanta represión. Recordemos que los últimos acontecimientos. Más fuertes que han marcado la zona tienen que ver con el asesinato de, de Elías Garay, y el intento de homicidio de Gonzalo Cabrera、eh, por parte de, de Rabaz y de Filbert, que, que ahora han pedido la libertad ¿no? eh, y, y todos los acontecimientos, lo que Lo que supuso también la tercerización de la represión en, en manos de estos grupos, la Lía Patriótica, como lo llamaron, la Legión Patriótica, perdón,、eh, estos grupos de civiles que han tercerizado la represión en, en la zona del Bolsón y, y la región, que han puesto las cosas en, en un lugar muy extraño, digamos. Entonces, volver a escuchar esta, esta palabra, volver a escuchar ese tipo de, de, de reivindicaciones de, de la lucha desde. Desde un lugar de la confrontación efectiva y de no callar eh, algunas, eh, algunos fundamentos de las desigualdades. ¿no? El alegato de Facundo ante Villanueva, el juez, fue muy fuerte,、eh, planteó. Directamente desde una posición que, que está atravesada por su ser m a c u c h e pero también de clase, n o le dijo en un momento: Nosotros somos los que les limpiamos las casas a ustedes,、eh, nos tratan de vagos y la única clase d vagas son ustedes, son los burgueses, son los que, los que están ahí acomodados en el Estado.、Eh, fue, fue muy fuerte desde ese, desde ese posicionamiento. n o Y la verdad es que、eh, un pasaje también en donde Facundo le dijo al juez. que,、eh, Yo no tengo ganas de estar en esta posición, yo no soy una estrella, dice, no necesito estar en los medios de comunicación, no necesito que estén reproduciendo mi discurso en los medios de comunicación, pero este nivel de persecución que ustedes ejercen contra nosotros hace que yo tenga la oportunidad de darle mi palabra a un montón de gente. Y creo que, que este primero de agosto nos encuentra así,、eh, atravesados por, por la palabra del nonco y por. Eh, por los debates que abre, ¿no? Y, y hoy hay una, una convocatoria en, en la Ruta 40, porque también cuando, cuando la gente se acercó a Esquel desde la comarca para, para ir a presenciar e i sitio, se s encontró con que el cartel, con el mural por Santiago que está instalado ahí en la intersección de la Ruta 40 y la, y la antigua Ruta 40, el camino Maitén, ese, ese mural que habían pintado en su momento. e l primer aniversario del, de la desaparición de Santiago en 2018, bueno, fue completamente vandalizado y, y bueno, surgió esta convocatoria a, a volver a encontrarse en ese lugar, s u p n o para restaurar ese cartel, ¿no? Muy claro todo, Martín.、Eh, te agradecemos mucho esta comunicación y, y gracias por traernos un poco esto, ¿no? De, de, de realidad, de claridad de todo lo que fue sucediendo.、Eh, nada más recordar, ¿no? Que en esto de que contabas también, que el Lonco、eh, dijo esto de que、eh, él, ellos llegaron, nosotros ya estábamos acá, que fue algo que también me llamó la atención. Eh, realmente eh, teniendo en cuenta ¿no? de, de la defensa de los territorios. Así que. Sí, en las redes de, de André s pueden encontrar, sobre todo en el Instagram, que ve la, la, la, la transmisión en vivo que hicimos en el momento de su, de su alocución. Está casi completa, pero bueno, por ahí también en, en varios sitios está c o l g a d a la audiencia completa, o mismo la transmisión de Antena Negra TV en YouTube, porque sí, vale. Vale el rato, digamos, es una media hora que, que vale la pena sentarse a escuchar. Y sí saber eso, que, que a partir de, de esta sentencia se abre sobre todo la instancia de apelación a la Corte Suprema, que es un、mm, tribunal de apelación para, para cualquier proceso de extradición, y que la sentencia de Villanueva no está firme, hasta tanto no se expide a la Corte Suprema, y luego es el Poder Ejecutivo Nacional el que tiene la posta de, de definir la extradición de Facundo. Martín. Muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo a vos y a toda la gente de por allá, de Bolsón, de Fulilovche.、Eh, y muchas gracias nuevamente. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande por allá. Abrazo. Muy bien. Charlábamos entonces con Martín Vallejos,、eh, sí. periodista.